El equipo está bien, luego de la primera derrota en, en playoff. Eh, Kimsa jugó mejor que nosotros y ganó merecidamente. Eh, seguimos liderando la serie, 2 a 1. Y esta noche tenemos una, una nueva oportunidad acá en Santiago para, para tratar de terminar la serie. Eh, el equipo está bien. Eh, estamos con muchas ganas de jugar este cuarto partido eh, físicamente están todos los jugadores bien eh, necesitamos defender mejor eh, en el primer tiempo porque recibimos 54 puntos y es un número muy alto y, y bueno y también necesitamos atacar mejor así que eh, ya estuvimos analizando el partido 3 eh, ahora a las 12 nos vamos a a hacer lanzamientos a la cancha de 15 y el, tenemos un optimismo eh, bueno para esta noche.